cuarto grado. Estuvimos trabajando eh, nuestro planeta el día y la noche y las cuatro estaciones. Y aprendimos que la luna siempre da la misma cara y que era nuestro único planeta satélite natural. Siempre vemos la misma cara porque cuando, que la luna va girando va la misma vez que en la, en la tierra. Tiene los dos movimientos y esos dos tardan en dar la vuelta del sol que, porque la luna acompaña a la tierra tardan 27 días 7 horas 43 minutos acá tenemos un modelo ¿ves? que este modelo el sol queda quieto y la luna acompaña a la tierra y la tierra hace el movimiento de rotación y a la vez que ese movimiento está rotando va, tras, eh, va girando alrededor del sol